minutos. Seguimos en la mañana quermecera. Vamos a hablar unos minutos con Sabino. Él pertenece al colectivo Hombres Trans en La Pampa que se están organizando. Recordemos que a partir de mañana comenzarán a recibir los currículums en la Municipalidad de Santa Rosa porque va a comenzar a, o a ponerse en marcha el Cupo Trans en la Municipalidad y es una de las preocupaciones que vienen manteniendo distintos colectivos aquí en la Ciudad de Santa Rosa. Así es. Eh, bien, eh, Sabino, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola Pablo, hola Lautaro, ¿cómo están? ¿Todo bien, bien por acá? Bueno, eh, a ver, ¿cómo es esto que se están organizando hombres trans La Pampa? ¿Cómo surgió la, la idea eh, de armar este, una, un colectivo? A ver, contanos. Bueno, eh, la idea surgió, digamos que durante la cuarentena y, y ahora lo que se puede hacer eh, es de todo... Digo, la, la única manera en la que nos pudimos organizar es de manera virtual... Sí. Así que, bueno, eso, estamos hace muy poco, hace unos dos meses, eh, eso, nos pusimos en contacto entre compañeros de la provincia y, como, y compañeros que también son pampeanos y son hombres trans que no viven en la, en la provincia. Eh, y a la vez fue esto, fue la iniciativa de un compañero que, que, que era esta, esta cuestión de no hay un colectivo que sea específicamente hombres trans para para visibilizar las demandas del colectivo. Uh -huh. Fue fue desde ese, desde ese, desde ese lado la el comienzo. Las demandas de los hombres trans son las mismas demandas que por ahí tienen eh, las demandas de las mujeres trans en la en la provincia de La Pampa. Y digamos que se comparten demandas, lo único que eh, no hay no tengo sé que me voy a hablar, digamos que no hay eh, digo, no tenemos la misma vulnerabilidad o los mismos accesos, o sea, como eh, todo también igual tiene, me parece a mí, eh, habría que analizarlo de una manera bastante interseccional, o sea, uh -huh. como digamos, eh, además de la identidad de género, también, digo, hay un montón de atravesamientos, ya sea como eh, la clase, la raza, digamos que no, no es solamente por la identidad de género. Eh, digamos que las compañeras trans y travestis tienen históricamente... Una vulnerabilidad de la cual eh, se, se ha hablado más y se ha visibilizado más que uh -huh. la de los hombres trans, que es esto de, como al no tener acceso al trabajo, eh, tener que ejercer la prostitución, eh, la cual también eh, nuestros compañeros trans, hay un montón de hombres trans que ejercen la, la prostitución y de eso tampoco, medio que mucho no se habla ni se visibiliza, no en, en La Pampa, sino en otras provincias que nosotros tenemos diálogo, con eh, hombres trans, o sea, colectivos de otras provincias, eh, existen, o sea, como hay, es, hay números que dicen que como hay estadísticas que de cinco eh, personas trans que ejercen la prostitución, dos son hombres trans, o varones trans, otras masculinidades. Digamos que sí eh, compartimos demandas que son estas de eh, no, no poder, digamos, no tenemos fácil acceso a, a un trabajo formal. Eh, muchos no tienen un acceso a la salud eh, digo, hay, hay un montón de cuestiones que, que sí compartimos pero bueno, creo que desde el activismo y la militancia eh, tenemos diferentes recorridos uh -huh. eh, eh, Ayer hablábamos con Gabriela Bonavita que es la directora de eh, géneros de, de la Municipalidad de Santa Rosa nos decía que en un relevamiento que habían hecho desde la comuna eh, hay alrededor de 40 personas trans en la ciudad de Santa Rosa. ¿Saben ustedes eh, o hicieron un mapeo, si se quiere, por esto de las redes y los contactos de cuántos son los hombres trans en, en La Pampa? ¿Hola? Bueno, estábamos, ¿Sabino? Estábamos hablando con Sabino, eh, que integra el colectivo de hombres trans aquí en La Pampa, pero hemos tenido este, algún problemita con la comunicación. Eh, este, como nos contaba... Eh, es una organización, una entidad que lleva dos meses nada más surgió en plena pandemia uh -huh. eh, se han contactado a través de las redes sociales y, y la idea eh, es empezar a visibilizar las demandas que tienen este, como colectivo Recordemos que eh, se realizó durante el fin de semana la, el Pride o la Marcha del Orgullo aquí en la ciudad de Santa Rosa los hombres trans participaron de esta celebración Y eh, obviamente estuvieron eh, esta organización que, que se fundó hace dos meses. ¿Recuperamos la comunicación? ¿Estamos al aire? Estamos en eso. ¿Sabino? Sabino, ahí nos sí. escuchas. Ah. Eh, que, sí, ahí escucho. Te consultábamos si tenían un número, si sabía cuántos son eh, los hombres trans aquí en, en La Pampa. No, no tenemos un, o sea, no, no tenemos un número uh -huh. exacto. Digamos que también esto empezamos hace muy poco y eh, en el grupo que nos que conformamos virtualmente, somos alrededor de unos 10, unas 10 personas. Uh -huh. eh, pero sucede esto que no tenemos un, un número exacto. Eh, sí. Eso, no hay un relevamiento, también digo lo, lo que sucede eh, en La Pampa, que eh, esto, que son más visibles las compañeras, uh -huh. eh, y que quizá seguramente haya más compañeras mujeres trans y otra vestis que hombres trans. Eh viviendo ahora ya sabino qué pasa en los pueblos del interior eh, supongo que debe haber compañeros de, de, del pueblo de, de pueblos pequeños del interior a los que seguramente les es más difícil por ahí eh, no sé conseguir un trabajo o que los reconozcan con su identidad sí tenemos compañeros que viven en, en localidades de de la pampa son todas todas las vivencias digamos que son todas muy diferentes y además como esto, no, no podemos, eh, digo, no, no podemos decir que hay una experiencia única y, esto, y decir, bueno, siempre pasa esto de esta manera. Uh -huh. Digamos que eh, sí, las situaciones son difíciles, pero eh, digo, no, o por lo menos no conocemos compañeros eh, a los cuales estén en situaciones de, de extrema violencia o uh -huh. mucha vulnerabilidad. Eh, esa es la situación eh, lo que sí es una realidad es que bueno eso que no hay un acceso a, al trabajo formal eh, la mayoría de eso tenemos trabajo no, digo, trabajos no registrados uh -huh. eh, también hay otra cuestión en lo que tiene que ver con salud que, que, que, que creemos que es una es, es algo bastante que es algo que está pendiente que es eh, la ley de identidad de género está vigente desde 2012 uh -huh. y no hay un cumplimiento o sea, efectivo de, de esa ley. ¿Qué supone eh, la ley? Eh, comentanos. La ley eh, supone que, bueno, primero que nada, es como en, ese, en su momento, ahora también lo sigue siendo, pero en su momento fue como tuvo mayor impacto porque no había otras leyes en, eh, en Latinoamérica que, que aseguraran esos derechos que en primer, en primer medida. Eh, lo que, eh, lo, a lo que te posibilita es que eh, puedas hacer un cambio registral, o sea, de DNI uh -huh. eh, o no, porque la ley dice que si no querés rectificar los datos de, o cambiar el género y tu nombre del DNI, o sea, el DNI dice sexo eh, no tenés que hacerlo para que sea respetado en cualquier eh, trámite legal que tengas que hacer eh, eso básicamente y esto sin sin un certificado de, esa, eh, de un, un apto psicológico o algo así que eso se venía pidiendo y se sigue pidiendo en prácticas médicas que es lo más lo más lamentable eh, digo que es, es una ley que, que es, es patologizante digamos como eh, a lo que hoy es las personas trans no tienen que pedir ningún certificado de que eh, ningún certificado médico, ni ninguna aval de ningún tipo para poder hacer un cambio registral. Eso claro. es la primera medida. Después, lo que, a lo que también garantiza el acceso de la ley es a eh, si es que la persona trans quiere, porque también eh, hay personas trans que no. Por ejemplo, digo los tratamientos hormonales, hay Ajá. personas trans que no se armonizan. Claro. Eh, y después, eh, bueno, esto, a un trato digno, al cambio registral y al acceso a, por ejemplo, si la persona lo, así lo, lo desea, eh, intervenciones quirúrgicas y al tratamiento de reemplazo hormonal. El tratamiento de reemplazo hormonal, uh -huh. el de reemplazo hormonal que, eh, lo que está sucediendo en La Pampa es que eh, o sea en todas las provincias lo, lo, lo asegura o digamos que la la, la medicación la compra, la compra en diferentes entes, en algunas provincias lo, la, las compra Nación, en otras provincias la compra la misma provincia, en otras las compran los municipios Lo que sucede en La Pampa es que eh, no se está asegurando de manera eh, efectiva, pero en realidad continua. ¿sí? Uh -huh. eh, sucede esto de que los compañeros se quedan sin, sin su medicación para, para continuar el tratamiento, lo cual es, eso es bastante, bastante problemático porque no deberías cortar, o sea, digamos que lo, lo ideal sería no no interrumpir el tratamiento o que no se atrasen las aplicaciones. Eh, después, bueno, con el respecto al trato digno también hay una deuda bastante pendiente eh, porque tenemos compañeros que han vivido situaciones en, en las que, por ejemplo, para una intervención quirúrgica les han pedido eh, un apto psicológico, lo cual eso es, es ilegal o en contra de, de, de la ley de identidad de género. Eh, Y después, bueno, esto, eh, no hay tampoco un acceso, eh, digo, a las intervenciones quirúrgicas hay, hay que hacer, hay, tenemos compañeros que han esperado dos años para, para poder hacerlo, algo igual, solo el sistema público, porque las obras sociales, bueno, se manejan de otras maneras. Eh, que digo, que puede haber incumplimiento, pero ahora lo desconozco si en la pampa hay incumplimiento de obras sociales. Mía. Eh, Sabino, eh, les estamos consultando a nuestros entrevistados A todas las voces que pasan por aquí por la radio ¿Qué mirada tienen sobre la prostitución? Entendiendo que hay una disputa entre el abolicionismo y el regulacionismo Nosotros tenemos una postura tomada aquí en la radio Pero queremos conocer por ahí Cómo pensás eh, vos este tema Teniendo en cuenta que formás parte de una organización incipiente Como es Hombres Trans La Pampa Bueno eh... Ahora voy, igual puedo hablar desde de, de mi persona, o sea, digo, no, no, no digo... Sí, sí, sí, sí una sí, opinión sí. personal una que tenía personal. personal. Sí, sí yo, yo sé la postura que, que tiene Radio Kermes y, y yo lo que pienso es que, es que hay, hay situaciones en las que... Digo, hay, hay muchos atravesamientos. Cuando, cuando les decía esto de la interseccionalidad, a mí me parece que... Eh, que por ejemplo, la, esto yo hablo de esto porque, porque me parece que es importante, hay masculinidades trans que eh, ejercen el trabajo sexual eh, y es, reclaman ser reconocidos como, como trabajadores sexuales, eh, reivindican su, su postura, o sea, digo, su identidad política tiene que ver con eso, eh, y yo digo, yo creo que Cuando o sea esto de la interseccionalidad, yo, yo creo que son todas situaciones muy diferentes. Digo, no es lo mismo una compañera eh, travesti de, de una provincia o de un pueblo o del conurbano bonaerense eh, que tenga que, que no le quede otra opción que, eh, que, traba, que hacer trabajo sexual que, un, o sea, que otro compañero que lo elige. O sea, digamos que yo no, yo no creo que yo no, no estoy a favor de una postura de reglamentarismo o abolicionismo. O sea, yo creo que hay un montón de aristas, o sea, digo, yo no estoy personalmente, digamos que en un principio pensaba una cosa, después pensaba otra cosa, pero me parece que son dos posturas muy, muy diferentes. Digo, a lo que hoy es, eh, no sé, la verdad es que yo no tengo la respuesta <ríe> a, a cómo es que se tiene que manejar, eh, a lo, y, y tampoco, lo, o sea, digo, no lo tengo claro, pero... Lo que digo es que me parece que tiene muchas aristas. Lo que, lo que, lo que hay es esto, también, un invisibilizamiento de, de las personas que lo toman como identidad política también. Eh, pero bueno, no, o sea, no tengo una postura tomada sobre eh, reglamentarismo o abolicionismo, lo, lo repito de vuelta, porque a mí me parece eso, como que hay que. Eh, ...considerar un, un montón de, de aristas, porque estas personas existen, van a seguir existiendo... ...también existe la vulnerabilidad de, de personas en las cuales eh, eso, no pueden acceder a otro, a otro trabajo... ...entonces es, es, como, es muy complejo el tema, me parece. Eh, Sabino, como para ir redondeando, ¿cómo piensan seguir con esta organización? Eh, ¿Van a tener alguna instancia más de visibilización...? Para aquellos que quieran contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, eh, tenemos páginas de Facebook y de Instagram, Hombres Transapampa. Eh, sí, vamos a seguir con las actividades de visibilización cuando pase la cuarentena. Eh, nosotros estamos en alianza o digamos como trabajando en paralelo también con, con la asociación Nosotres y Orgullo disidente que tenemos compañeros que están también activando ahí. Eh, y para la Semana del Orgullo, si es que se llega a hacer, van a, a, vamos a participar con, con algún taller o alguna charla. Por ahí también hay algo que me parece eh, importante nombrar, que me lo había notado por acá, es que se están sucediendo, también eh, más allá de, de esto um, que sucedió en el municipio de Santa Rosa, eh, por el cupo laboral trans, la cual celebro, celebro y espero que que tenga una implementación efectiva y, y que bueno, que esto no, no queda acá que hay un montón por hacer eh, es la, la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans eh, La semana pasada eh, empezaron las reuniones informativas de la Comisión de Géneros y Diversidades hoy a las 15 es la segunda reunión informativa eh, y quería también invitar a eh, si quieren presenciarlas van a, bueno se transmiten por eh, el canal de diputados eh, bueno, esto y también que, digo esto, resaltar que hay voces transmasculinas también participando de, de estas reuniones y así como también participamos en cuestiones tales como, bueno, eh, la ley la ley por el aborto la, la ley de género, digo, estas voces siempre estuvieron presentes mm. eh, no, eso. bien Sabino eh, que tengas buen día entonces y muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, eh, Sabino, eh, integrante de Hombres Trans, La Pampa, eh, que se están organizando como no, nos contaba eh, en esta entrevista. 9.41 minutos. Ya volvemos que hay novedades. Radio Carmes 106.1 Espacio Publicitario. Las personas